Eh, Flaco Rodri, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pollo? Acá estamos con, con Ana, estamos acá también, que te buen saludo. Buen día, Ana, Hola, sí, ahí la estaba día. escuchando también. Bueno, ¿un año ya pasó? Sí, ya pasó un año de la primera varieté que, que hicimos ahí en, en la salamandra. Uh -huh. eh, como que... Arrancaron la... con un espectáculo de circo para niños, ¿o no? Era un poco ahí en el sí. marco de lo que era vacaciones de invierno, me acuerdo. Sí. Claro, eh, fue el, la primera función, se llamó Arde el invierno, eh, así lo habíamos llamado la, la primera varieté con los chicos y por eso es que retomamos, o sea, como que hace un tiempito más que estamos reocupando el, el espacio pero decidimos como el año eh, festejarlo con la primera varieté Creo que era lo más importante y lo más más certero. Bien. Y esto va a ser el día domingo. como viene? Sé que hay un montón de grandes amigos y amigas, eh, tremendos artistas que se han sumado. Ayer hubo un ensayo general o una especie de reorganización de la varieté. Eh, ¿Cómo va a ser a partir de las 5 de la tarde del domingo? Sí. A partir de las 5 de la tarde va a haber eh, todo lo que es, eh lo, lo tradicional de circo, va a ver, payaso, va a ver malabarista, eh, va a haber aéreo también porque viene una amiga de, de Bahía Blanca, Ana Manu, que siempre ella nos nos acompaña al taller de de tela ahí en la Salamandra, así que va a estar viniendo ella eh, y bueno, muchos artistas que siempre han pasado por por el espacio también, ¿no? Eh, va a estar Chip y Eh, Toki eh, Chicho Burbuja eh, ¿Quién más? Gastón, piojo Silvia Melí va a estar también eh, Pauli Giselle va a estar bailando árabe Va a estar Cari haciendo unos recitados el Wilson va a estar poniendo sus rimas Así que se viene... Que viene contundente hay alrededor de 11 números esa y cierra la zaranda si no me informaron mal sí sí cierra la zaranda está confirmado ya los chicos ahí para hacer ahí un, un mini un mini festejo ahí con una banda en vivo para, para toda la gente que, que está yendo también eh, lo que le queremos contar al, a, a la gente que más allá de festejar el año Todo lo que se recaude ese día, más una venta de números que estamos rifando una canasta, va a ser todo para lograr comprar un sonido para el espacio, para que todos los artistas que concurrimos ahí eh, podamos tener un sonidito. O sea, ¿la entrada es, a, a como se dice habitualmente, a la gorra y además va a haber un bono? Eh, no, claro, o bien. sea, el, el valor de la entrada va a ser de 30 pesos, ajá. Eh, no excluyente Siempre, siempre Como siempre le, Al estilo esto. salamandrero Sí, sí el, el, Es un, una entrada simbólica El que lo tiene, lo tiene Y si no, no hay problema Y después es un bonito de 20 pesos Que también estamos Ahí con una canasta familiar el, Y después también El amigo Marito Antonini Del Punto Ideal Nos está regalando un voucher Para dos personas para Bien, ir a retirar ahí eh, así que nada bueno muy contento con, con todo esto que estamos haciendo eh, que la gente esté también creyendo en el lugar y, y que que es la gente misma y los artistas mismos los, los que mueven el, el espacio no bien buenísimo entonces a partir de las 5 de la tarde el domingo en la salamandra a festejar el cumpleaños con una variedte con una calidad artística por lo que contaste buenísima. Sí, sí, va, va a estar cargadito. Y después también el próximo fin de semana... esa ¿Sigue, festejo? sigue el festejo? Sí, el festejo y vamos a hacer un, un festival de música. Muy bien. Así que ahí también en la semana ya vamos a estar alargando eh, quiénes van a, a participar y, y a qué hora es, todo. Bueno. Así que venimos cargadito para las vacaciones... Y después, como siempre, todos los talleres que, que ofrece la salamandra, ¿no? El de maquillaje, malabares, bula bula, portugués. Che, Rodri, ¿dijiste vacaciones y preparan algo para vacaciones, en especial para los peques o no? Todavía no, no. Y sí, sí, sí, estamos ahí también charlando con los chicos, con la, todos los chicos que, que hacemos circo y, y, y otras otros artes también ahí preparando todo lo que es vacaciones de invierno. Apostándole a eso Bueno, domingo 5 de la tarde eh, Acercarse a celebrar con los a, compañeros y amigos de la Salamandra Este aniversario eh, Con el sueño de seguir ahí a, Reactivando ese lugar que por suerte ha tenido mucha vida con grandes Ayer escuchaba el, el último programa de Moebius Y el amigo Gerardo de... <risa> de la agenda cultural destacaba que fue la obra de teatro ahí que estaba impactado de todo lo que había visto vestuario, escenografía y todo lo que se había montado así que... sí, sí, Las... sí también contento ahí con con la pasada de los de los compañeros de, de Pánico Escénico que la verdad que es una obra que en la, en la cual también participo y, y está está muy linda eh, nada, eh, resultó eh lo, lo que esperábamos y, y más y sí, la verdad que la dirección de, de Vero Caliba eh, tiene mucho que ver también y ella fue la que eh, todos los cuidados que, que se ven fue fueron todos por la vista de, de Vero y la verdad que sí, que estuvo muy lindo que eh, es la como la primera obra de, de teatro eh, como Bastante producción en, dentro de la Salamandra, de la Salamandra ¿no? sí, sí, sí porque hubo tuvo una escenografía El Gato Arrascoita ahí nos colaboró También con la puesta de luces Nos prestó eh, Parte de iluminación Que es lo que nos, que nos faltaba Y como siempre con el Teatro de la Higuera También compartiendo recursos Así Qué que guay. fue Por todas esas cosas fue muy Muy grata la, la pasada de, de pánico Por la Salamandra